Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... 17 bilaterales, ustedes escucharon coherentemente lo mismo. Argentinos están por el camino correcto, tienen que tener constancia, tienen que seguir trabajando porque, como he escuchado más de una vez, en el único lugar donde éxito viene antes de trabajo es en el diccionario, que hay que trabajar, y, y trabajando juntos, la Argentina va a progresar. Y lo que pasó este fin de semana fue Que frente a dudas que justamente Cristina Agar las expresó ¿no? cosas que tal vez los otros líderes pensaban pero no tuvieron esa honestidad, ella lo dijo en un testimonio que vi en las redes que había mucha duda de cómo iba a ser la organización de este evento y cómo iba a resultar a la luz de todas estas tensiones que exceden la Argentina. ¿El presidente respalda todo esto? Yo esto lo... lo, lo... A ver, lo hablé con el presidente en términos generales, el presidente lo respalda, cree que esto ayuda a clarificar los casos en los que la justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en el cumplimiento de su deber y en los últimos casos hemos logrado, con el gran apoyo jurídico de los servicios jurídicos de las cuatro fuerzas, eh, sacar de esa situación a una gran cantidad de gendarmes y policías que los iban a condenar a homicidio y terminaron absueltos Porque explicamos claramente cuál había sido la conducta. El, el, el gendarme o el policía estaban defendiendo al ciudadano. Nosotros dimos un paso adelante, provocamos ahora una discusión y el Parlamento dice, bueno, ahora lo, quiero, ahora lo quiero discutir yo. Bueno, muy bien, perfecto. Siempre que tenga dos elementos básicos. Que defienda a la sociedad y defienda a los agentes que en el uso... Eh, correcto de, de las armas que el, que el pueblo les da eh, sean protegidos frente a, a las conductas legales que ellos mismos realizan. Mientras tanto esto está vigente. Esto está vigente eh, hasta que una norma superior que ojalá si existiese sería un avance porque por primera vez en la historia eh, fuera de las viejas leyes orgánicas de las fuerzas federales eh, de la Policía Federal y de la Gendarmería y demás, el Congreso se ocuparía de un tema tan importante como plantear claramente el marco legal en el que tienen que moverse eh, las fuerzas, protegiendo a las fuerzas y a la comunidad. Ahora, eh, no, la previa, Maldonado, no, la... pero mi pregunta a ustedes, ¿usted realmente piensa esto? O... Totalmente. ¿O está copiando le voy un poco a devolver a que le funcionó? Lo mismo que pregunta... dijo la Ministra Borja, en cierta forma dijo... El que esté a 25 metros y corra riesgo algo, la policía tiene derecho a tirar. Yo estoy diciendo que lo abata, no que lo mate. ¿eh? Pero puede, pueden haber errores, a eso ¿Cómo? es a lo que me refiero. Pueden haber errores y más con una persona que no está armada. Mire, para que no tenga errores la fuerza de seguridad, hoy existe la tecnología. ¿Pero te pone la, una la, cámara de... la, la tecnología falla y muchas veces, hasta en las bombas quirúrgicas, ataques quirúrgicos sí. en Yemen, Bagdad o donde tenga ganas se de se decirlo. se siente segura en el país? Lo único seguro en la Argentina sí es la inseguridad. Yo sí me siento seguro en la Argentina. Yo no, que hay casi muchos me mataron hace 15 días. No, no, Tuve un atentado. Pero me parece que el problema se resuelve de otra manera, no saliendo a matar gente. Claro, pero yo no dije que hay que matar a la bueno, gente. más o menos. Dije pero que hay que abatirla. La... Son pero dos cosas Olmero, distintas. Olmero, con El Olmedo, en ese video, diciendo lo voy a condecorar, era una recompensa en el lejano este. ¿Cómo? Traeme la cabeza, es una recompensa ¿Pero con, con el lejano por supuesto que yo lo voy a condecorar. A... Y le voy a devolver la dignidad a las Fuerzas Armadas como corresponde. Hoy en día... La Fuerza Armada, ¿sabes lo que me cuentan? Dice, cada vez que nos llaman por teléfono porque hay un robo, hay algo, dice, tratamos de llegar tarde. ¿Sabes por qué? Porque si llegamos no podemos hacer nada. Pero ¿por qué no me decís la otra cosa que me tenés que notificar? Ahora ya lo vemos, por favor. No, pero ¿qué estás tocando? ¿Qué más rato? No me toques, fíjate que no me puedes acompañar. No me toqué. nadie me toca acá porque se hace un quilombo tremendo. Mira, están todas las cámaras. No me toques, Tráeme la notificación. Se lo haces, lo notificamos. ¿Eh? Se lo... ¿Ustedes Usted también todo esto, También. No? También. Sí, ya me ya a mi vieja. Ya Sí. Se Acá tenés. Bueno, eh, nos agarraron desprevenidas. Justo estamos saludando a nuestra invitada del día bueno. de hoy. Eh, que se supone... ¿Nos ponemos en modo sábado o, nos, o decimos la verdad? Decimos la verdad. Decimos la decir. verdad. Estamos grabadas de nuevo. Sí, porque nos tenemos... caracterizamos por ser sinceras acá. Es verdad. Esto, sí. esto funciona así. Inclusive cuando no deberíamos serlo según el código radial que nos dice que tenemos que sonar seguras de todo lo que decimos, nosotras... Somos honestas con nuestros oyentes. Bueno, aquí se acaba de sentar amiga Topa, que tuvo complicaciones en el viaje. Súper complicado el viaje. Me fui hasta Avellaneda cuando me vi que entraba por la autopista y que no, yo estaba perdida, no llegó nunca más al programa. Pero aquí estamos. Bueno. Eh, estábamos escuchando un enlatado noticioso que solemos poner al principio del programa con audio célebres de la semana. Que esta semana, eh, como siempre, algún audio célebre de nuestro querido presidente de la nación, Argentina. Siempre toca uno, ¿no? Para la semana. Sí, siempre, hay, siempre dice algo que no dice nada, al fin y al cabo, nuevo. Y bueno, lo estábamos escuchando en una conferencia de prensa, post-G20. Eh, Con toda el, la pesadumbre de Macri eh, teniendo que volver a vivir en Argentina, porque él creía sí. que estaba en otro mundo, que estaba como... Es, el... Estaba en su mundo de, de poderosos al que él en realidad, digo, nuestro país estaba bastante pintado en esa conferencia y él estaba ahí eh, como sintiéndose estaba, el hijo sí. de, de todos los poderes. Yo creo que sintiéndose el presidente de la servidumbre de, de, de, de eso, de estar a ir sirviendo a las grandes potencias, la verdad que se sí, hacía hecho, es... agua al papo Escucha. Escuchábamos en su discurso que hablaba de Cristín Lagarde que había halagado uh -huh. la, la conferencia y qué sé yo. Y como que él lo pone como su logro del año, digamos. Después yo escuché la, la conferencia completa de Macri, porque fue una conferencia de prensa. Sí, toda ah, gente muy ahí... amiga igual que fue a preguntar ahí. Preguntaba cosas que él ni siquiera respondía, porque a, a él le preguntaban y bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y él te decía, no, bueno, lo que pasa es que ahora el mundo nos ve como eh, lo mejor que hay, ya no estamos más aislados, no sé qué cosa, pero no, no dice ninguna resolución que, hay, que haya sucedido uh -huh. en, ese, en ese encuentro. Sí, bueno, eh, también estábamos viendo, eh, bueno, perdón, escuchando a la ministra eh, Bullrich, que estaba hablando un poco de la nueva eh, reglamentación que va a habilitar Que los policías puedan disparar a cualquier persona que consideren sospechosa. Verde para gatillo fácil, Sí, digamos, Sí, completo. sí, sí, por supuesto. Perdón, eh, les quería contar que el presidente se encuentra nuevamente de vacaciones descansando ah, en la Patagonia. Sí, de nuevo? Post-G20. Para que no sean insensibles, necesitaba descansar. Sí. ¿Te imaginas? Se estresó. Imaginas? Además, yo vi la foto eh, en un avión, eh, no, no era primera clase, era un avión común, digamos. Eso también hay que celebrar, digamos, que tenemos un presidente del pueblo. Claro, un presidente humilde. Un presidente que viaja luego, con la gente. Como pues, no, no, así no. Eh, bueno, estábamos escuchando a Pablo González en la operación, que nos hemos olvidado nuevamente de presentarlo. Eh, bueno, y volviendo a Ulrich, eh, que estaba hablando un poco de esto, digamos, eh, diciendo cosas como bueno, que ahora los policías que son condenados injustamente. Eh, ni siquiera haciendo alusión a, que, a, a casos particulares de policías, o sea, ni siquiera, por supuesto que está, que no, no, ni siquiera deberían tener armas de fuego los policías, pero bueno, en el mundo de Patricia Bullrich, digamos, ni siquiera hablaba de particularidades de casos aislados, sino que hablaba de todos los policías que disparan como injustamente condenados, porque esos tienen un arma, tienen que usarla, digamos, sí, sí, claro. omitiendo la existencia de, de la gente que es disparada, digamos, porque ella omite en todo momento las estadísticas existentes que hay de gatillo fácil uh -huh. y de muertes y de, o sea, porque no habla de qué condena, de qué, ¿por qué se condena un policía? Dice, no, bueno, son injustamente condenados. Por supuesto que esas estadísticas tampoco son desde el Estado. Nunca se hacen desde el Estado y si se hacen son bastante mentirosas. Digamos Siempre tenemos que apelar a organismos que están por afuera, que son que funcionan de manera independiente, digamos, porque si no. Hay un fallido que está excelente que dice protegiendo a las fuerzas y después dice, bueno, protegiendo a las fuerzas y a la sociedad, digamos. Sí. Se olvidó esa partecita, o sea, es sí, calle. se le fue un poco. <risas> eh, sí, también como, no sé, las armas que el pueblo le da, o sea, ¿qué, qué pueblo? Lo, lo ah, me pasa preguntaron el pueblo. <risas> incluso un policía salió a quejarse de que uh -huh. le parecía demasiado arbitrario, que le parecía sí. que esto no era bueno para la fuerza. El jefe de, la, de, de policías, creo que, es, que sí. es así la figura de la pampa, dijo, en su, eh, dijo esta semana también que, que no le parecía que estaba bien eso. Eh, bueno, sigue siendo poli, pero bueno, por lo menos... Alguien policía poli rescatado. Policía rescatado. Y eh, policía sí. construido, Sí. Ay, eso es posible, <risa> me da mucha impresión. Eh, sí, hasta que una norma superior diga, que, porque la constitución no es una norma superior, señorita Patricia, por favor. Es, escuché también por ahí que ella hizo algunas declaraciones diciendo que ahora está todo mucho más claro. Que para mí es todo lo contrario, porque hay como un, como un componente muy grande de arbitrariedad. Uh -huh. Porque es, bueno, riesgo inminente, pero el policía que está en el, en el episodio, lo que sea que esté sucediendo, es el que decide cuál es el riesgo inminente. Sí, Entonces, sí, sí. no hay claridad. No, bueno, pero eso... justo Todo lo contrario, hay una oscuridad tremenda en eso. A mí me parece que eh, está bueno siempre escucharla a Bullrich, porque justamente ella es muy clara con lo que dice el otro día en una entrevista no sé si era la misma o sea no me acuerdo si era la misma pero esta semana fue que dijo Como que ahora que ahora no. bueno es que estuve analizando muchas noticias toda la semana ya, para no, que... no, no llegue no llegué no bueno pero en una en una entrevista decía que ahora íbamos a saber dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos o sea sí Corta la bocha. Ella ya directamente hace una diferenciación diciendo, bueno, los, eh, ahora eh, vamos a proteger a la fuerza o proteger, y a los ciudadanos. ¿no? Porque sí. hay gente que es ciudadana y hay gente que, bueno, que, que no. No, no sirve Me para parece. nada. No. Creo que sí está todo mucho más claro, pero con el ojo de Patricia. Sí, claro. Para su ojo está todo sí. impecable. Ah, Bueno, no solo para Patricia, sabemos que hay todo... Mmm, Donde la banda de Sí, sí, sí, sí. sí como escuchábamos también, solo por citar un ejemplo, Olmedo, que estábamos otro. escuchando también en la televisión, que estuvo apareciendo mucho en la televisión porque ahora él eh, está bueno, en una especie de campaña de eh, sacar. La similitud de Bolsonaro, o sea, la, la similación que hace la gente, Bolsonaro Macri, Bolsonaro Ulrich, él quiere que a él lo asocien con Bolsonaro. <risa> está, está muy indignado, es Está empecinado. Eso. Sí. Eh, todo el tiempo haciendo eh, alusiones a que no, porque ellos no, no, no prometieron por la Biblia y, y yo soy católico y Bolsonaro sí. Como que todo el tiempo así como. Le brillan los ojitos hablando de, de, de Bolsonaro. En bueno, un horizonte, claro. Sí. sí, sí, sí. Sí, el tema es que eh, hay un problema ahí para mí que yo siempre... Lo, porque esta es mi nueva militancia. Es decir, bueno. que deje, tenemos que dejar de sorprendernos de las cosas que pasan porque la eh, distopía es posible. Porque todos los días están pasando cosas cada vez más terribles. Y en el caso de Olmedo, por ejemplo, lo llevan a los programas como más a modo payasito, como más para burlarse un poco, pero hay cada vez más gente que lo sigue, cada vez más gente que está de acuerdo con su discurso, y no solamente pasa con él, sino con este partido que, que también engloba a las, eh, las personas que están en contra, del, por ejemplo, del, del derecho a decidir por nuestros cuerpos, a la educación sexual, que también van ganando seguidores, entonces como que es muy importante, bueno, sí, es, es un... Es, No, me cago de risa lo que dice, pero también tener en perspectiva que la sociedad se va derechizando cada vez más y cualquier cosa es posible. Sí, en <risa> la, en la misma, perdón. Olmedo sigue yendo a los estudios con la campera. Por supuesto. <risa> pero <risa> es verano, no tiene calor ese hombre. Y pero le ponen, tiene como un ventiladorcito interno. Ah, se los puso adentro, ¿no? Claro, <risa> sí. Esta info también está chequeada. Esta está chequeada. Sí. Está súper chequeado, como decía. Hiper George. de contra mil chequeado. En esa misma línea, yo creo que entra este, el, el caso del machirulo, este Guillor, que los medios, como que hacen mucho hincapié sí. en su personaje. y Para mí, eso tiene como. Tiene dos. Eh, tiene, tiene sus pros y tiene sus contras, porque el pro es que de repente nos estamos fijando en el violador, en el abusador, en el. Sí. En el ¿Cómo se dice? Del potencial asesino, porque él lo que, la, la quería matar en realidad, sí, sí, la sí, piel sí. no lo logró. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero los medios están como enfocándose en eso y está bueno porque no se están enfocando en la mujer que hizo la denuncia, y no es que sabemos la Totalmente vida de la intención. mujer y eso está genial, pero a la vez también hay como una intención de mostrarlo como personaje, uh -huh. personaje pintoresco. Escuché que un periodista decía, no, la verdad que es, este es un personaje pintoresco. Sí. Eh, y hay como también esta, esta intención no de, de, de querer mostrarlo como algo que está por fuera de la sociedad, que bueno, que, no, que no, no tiene nada que ver con nada, pero a la vez hay también como mucha. Yo veo en, en las redes sociales muchas mujeres o, o gente que comparte, eh, mujeres o gente. <risa> bien, bien. bien. ¿E ¿Escucharon? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno eh, tres personas y un boliviano. <risa> estaba pensando lo mismo. Y. Que comparte este, esto que dice, bueno, eh, matá tu bellón interno. Como que hay toda una, una tendencia a, a empezar a reconocer que en realidad no es un personaje. Me parece que eso es bastante positivo. ¿no? Sí. ¿Sabés, Virginia? Que no está todo tan mal como vos pensás. No, para mí sí está todo muy mal. <risa> eso no tiene discusión. <risa> eh, bueno, también habíamos invitado a Sofi Topa hoy. Acá estoy. Acá está, porque nos va a traer un tema... Que, eh, ella es una estudiosa muy de las la <risas> TERF. Soy una estudiosa de las TERF. No, eh, con todo lo del paro del miércoles se vino en alza muy en las redes sociales. ¿Quiénes eran TERF? de ¿Quién es el paro este que sucedió el, el miércoles por Lucía Pérez? Eh, y bueno, el revuelo que hubo en las redes entre feministas TERF y otros tipos de feminismos. Así que después vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver qué son las TERF y... Cuáles son sus ramificaciones, sus ideas, etc. Y vamos a saber si somos TERF o no. Oh, wow. Oh, wow. Elige tu TERP preferida. Elige tu propia aventura TERP. Sí, y bueno, y hoy también vamos a hablarles, acá con mi compañera radial, de eh, lo que serían las separaciones. Como uh. la angustia. Eh, posterior a una separación y previa a la superación de una su separación. Puedo hablar mucho de esto. Todos podemos. Por eso. Todos a... <risas> muchísimo. Y tenemos mucho para decir. ¿Qué me van a hablar a mí, de amor? No, oh, ¿quién me va a ir? Bueno, vamos con un temita para aceitar. <risas> ¿Querés presentarlo, Pablo? Eh no sé cuál quieren ustedes acá tenemos de todo con seguridad tenemos... Pablo el que quiera eh, bueno vamos dentro con de los yeah que te yeah dijimos yes. eh, por favor no pongas esa música de mierda estoy muy... <risa> no, bueno eh, vamos con las 10 yes, entonces dale si les parece si están de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo bueno Go. Gonna tell me where the light is. The gold lines gonna tell me. Dion, no Online. recuerdo. Sí. Bueno, entonces. Eh, bueno. Vamos a empezar entonces con apuntes sobre una ruptura amorosa o sobre las rupturas. Vos sos amorosas. una estudiosa también de esto, ¿no? Yo eh, no sé si soy una estudiosa, pero uno de los puntos importantes. Que vale la experiencia, ¿eh? Una experimentada. Yo soy, sí. O sea, yo. Creo que si tuviste una relación en cualquier momento de tu vida y hoy en día no estás en una relación, es porque todavía no te fue bien del todo en una relación. No queriendo decir que exista el amor para toda la vida o todas esas cosas. ¿Vos querés decir que si no conseguiste novio es porque sos una persona conflictiva? No, no. No necesariamente. No, no, no, no. no. Ah, bueno, no. bueno. Estoy diciendo en bueno, me asusté. Antes que nada vamos a definir esto. Se va a armar un quilombo. Se va ¿Un, un quilombo. <risa> <risa> eh, bueno, entendiendo las relaciones desde una estructura, una matriz patriarcal, católica, judía, o sea, desde cualquier lugar en donde vos naciste y habitaste tus primeros años de vida, uh -huh se arma una construcción de una estructura que después el resto de nuestras vidas estamos tratando de deconstruirla. Claramente. Entonces, en primer lugar, a mí me parece que las rupturas amorosas tienen que ver con una responsabilidad con uno mismo Bien. Uh -huh. Es decir, que hay una zona de confort que se establece en una relación de pareja, que a Anita no le gusta mucho el, el término zona de confort. Porque ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esa zona tuya? No sé, como que me parece que... Eh, no me acuerdo bien, igual porque me molesta tanto, pero hay algo que... Porque no es que, confortable. Que creo que sí, eso. Como que siento que, que muchas veces te dicen como, bueno, estás en tu zona de confort y en realidad, por lo general, siempre estás re incómodo en ese lugar. Y como que no... No me siento identificada, quizás. Estás más mullidito ahí. Bueno... Sí, pero en realidad, bueno, sí, tiene que ver con una cuestión de dejar todo como está. No, y además, esto, a mí, como que escucho mucho, mucho hippie <ríe> que dice salir de tu zona de confort claro. y andá y viajá y no sé qué carajo. Claro. Y por ahí no son cosas posibles de hacerla. Además, como que bueno, salir de tu, de tu zona de confort, como que vos estás ahí por tu culpa. Que y, sigue siendo una. Y, sí, sí. Y siendo... como que es raro porque no considero que sea así. Por ahí, si no estoy logrando las cosas, no, no las estoy logrando. Estoy haciendo lo que. Puedo, no, bola, Se usa mucho en el coaching también, que está muy de moda ahora. Que, claro. Encontraremos eh, nuestras emociones. A mí me, me, me, me suena mucho a eso. Sí. Bueno, un punto importante a tener en cuenta, eh, como extracurricularmente, uh -huh. no hay que ser tan dures tampoco con la gente con emociones eh, cambiantes. No, no, na, no hay, o sea, la estabilidad... Esto que viene... No. No sé controlar la, las emociones. Ah, ahí va. Ahí sí. yo, a mí me tildan mucho de correntina cuando me enojo. ¿En serio? O sea, sí, me dicen, ah, no sé qué, porque es correntina o no sé qué. Mirá, qué loco, yo siempre tuve como, o sea, por lo general, escucho a la gente que no es, es correntina o que es porteña, sobre todo, uh -huh. que cree que la, la gente de las provincias es como más bien tranquila, un temperamento más Bueno. llevable aparentemente hay como varias <ríe> acepciones de ese otro que hay es... polémica sí uh -huh. bueno en primer lugar como decíamos es una responsabilidad con una misma y terminar una rel relación porque es salir de esa zona de confort que si bien no se está bien a la vez se está cómodo en cierto sentido porque no tenés que estar pensando que es haciéndote cargo de lo que querés para tu vida y... No tenés que tomar decisiones Sí, no tenés que tomar decisiones Y medio que te acostumbras ya Como, sí. mmm, qué fiaca desacostumbrarme Todas estas cosas Como, ya estaba el mensajito de la mañana El café sí, sí. ahí como... Sí, porque además Hay un montón de tiempo que se invierte en una relación mucho de tiempo, pareja. Tener que borrar uh, todo. A mí me da fiaca, tiempo. la verdad. como Bueno, ya está. Intentémoslo de nuevo. Fiaca. Es, a mí me pasa a veces cuando, eh, ni bien me separo de alguien, es como que siento que tengo un montón de tiempo y no un sé vacío. qué hacer. Me aburro. Bueno, sí. Esa idea del vacío también viene por ahí. Viene con, con toda sí. ese un trabajo. Creo que tiene que ver con la manera justamente en que, bueno, estas estructuras que vos decías, en las que aprendemos a relacionarnos y a amar, ¿no? Sí. Mm. Que, que son muy totalizadoras, ¿no? mm. Como eh, tu vida de repente se reduce a esta relación que tenés sí. y bueno, quizá todo lo to pero esto está como, es como el, el eje ordenador. Todo lo demás alrededor, bueno, vamos viendo, digamos. ¿eh? Obviamente hay, hay, hay diferentes formas de, de relaciones y no todo el mundo lo hace así, pero existe como esta, esta tendencia a totalizar la relación. Sí, bueno, y también a eso va el vacío posterior, digamos, está ese eje que te regula la vida con el que estás consensuando todo el tiempo, tratando como de hacer tu vida y no separarte de esa persona que también quiere hacer su vida. Es eh, muy complejo cansador <risa> y también más que vacíos como que quedan muchos espacios llenos de esa persona como bueno eh, la cena es en el banco de él o ella o los momentos o las comidas los o lugares los, horores, los colores todo, todo están sí. todos llenos de esa persona entonces tanta carga después cuando no está tenés que llenarlo de nuevo esto es todo un trabajo sí y resignificar las cosas también o sea es un trabajo a mí Demasiado me pasa rojo. que estoy un mes Sin escuchar música que va no a ser esa persona sí, sí, o, sí, sí. o ir a lugar, tratar de evitar... los regalos, el lugar. ¿qué se hace con los regalos? Oh, y depende. Eh, a mí en mi última. Se devuelve, hay gente que devuelve. No, devuelve no, no Hay no, gente no. que hace tipo la cajita de oficina cuando te echan el trabajo. Hace esas cosas de tipo. Bueno, te lo bueno, eh Yo tuve un ex que me sí, hizo eso. Y te tenía una tele en la caja. Oh, una tele. Bueno, quería que lo digas. Quería como, que lo diga Una tele. Después bueno, me tuve que ir a mi casa con la tele y le tuve que llamar a mi vieja que me busque porque, como, me hay que caminar Son un poco pesado en esta separación. Eh, bueno, a mí también me han sacado cosas que yo no quería devolver. ¡Oh! No, no, ¿Cómo es eso? He perdido valiosísimas guitarras. No, para mí es guardarla. Como todo ahí bien cerradito, cinta, scotch, etiquetita arriba, ex. <risa> no se toca hasta superado, superada. Y ahí después se puede seguir utilizando. Porque en general son cosas que, que bueno, que, que, no, que el, nuestro ex o nuestra ex pensó en nosotres, como, bueno, no bueno, puede hay, gustar. Ahí en ese caso yo creo, porque viste que hay gente que regala, eh, que piensa en la persona a la que lo va a regalar, entonces te regala algo que dice, bueno, esto es para vos, te regalo tal libro, porque sé que en este momento te está interesando tal cosa. Hay gente que te regala cualquier pelotudeo tipo, que fue, compró, y te regala ¿Sí? por regalarte, no es un peluche, ¿entendés? Como, bueno... Con no, esas regalen cosas. Peluche, no, no regalen peluches, no regalen peluches, no regalen flores. No, yo creo que, que si fueron regalos por ahí pensados para vos, se pueden seguir usando. Sí, obvio, sí. No los mandaría a la cajita todavía. Mi ex me hacía regalos como muy pensados, pero muy feos. Me regaló un duende hecho por él, no. de masilla, con arriba esa tela que es media espumosa, media pelusa... Es muy grande y medio que lo tiré cuando nos bueno, separamos y, porque dije, bueno, ya está, que... desligo de esto al fin. Bueno, eh, en ese caso, eh, ahí es cuando empezamos a sentir el alivio de la separación. Cuando ahí, ¿sabés qué pasa? Masivo. Ahí no te sinceraste, eso pasó. Ah, claro, bueno, te tenía que decir, esto no. no me gusta. Esto es una mierda, <risa> esto me es horrible. ocupa mucho espacio. <risa> bueno, eh, bueno vamos a este primer punto que... Esto es un, eh, una eh, anotaciones que... Hice en su momento, pero que las cambié todas. Porque en su momento era como muy dirigida a una persona. Era como Uf. escribir todo. Esto, eh, el primer punto va a ser no idealizar la posibilidad de cambio de, otra, de la otra persona. Por más que la otra persona eh, acepte y se dé cuenta que al, algunas cosas que hacen están mal y que afectan a la relación y lo que sea... Sí, o que por lo menos que manifieste para que por ahí no, le aceptare no bueno por eso manifiesto dudoso eh, <risa> no porque a veces muchas veces es legítimo es como bueno yo no quiero ser así perdón o sea ya aprendí la lección y qué sé yo uh -huh. la realidad es que una persona por más que eh, por más que sienta que tiene que hacer un cambio en su personalidad en su vida no solamente para esta persona con la que está en el presente eh, las personas no cambian por otra persona. Sí, yo, claro, eso. Cambian sí. por una misma. Es como está, en un momento... Un conflicto que tenía bueno, Muchas gracias <risa> esto, está, esto está pensado. ¿Sabes por mitad. qué? Porque yo siempre <risa> por pensaba favor. cuando... Porque yo siempre... Ah, eh, como que me pasa de pensar, no, este chabón esta chabona no va a cambiar. Uh -huh. Y siempre pienso como, bueno, pero yo no pienso en realidad que las cosas se pueden deconstruir. Gracias. Gracias. No, bueno, pero sí, es ver. Inclusive con nosotros y nosotras mismas también esto es hacer la reflexión inversa, es como bueno, yo quiero tener esta relación con esta persona, eh, pero pero voy a poder, o sea, voy a poder cambiar eso que quiero cambiar de mi personalidad ahora. Por ahí lo cambiás, de, o sea, teniendo la reflexión y haciendo el trabajo interno, capaz que más adelante lo cambiás. Pero en ese momento, por la otra persona, o sea, seguro que no vas a cambiar. Y la otra, y la otra persona tampoco. O sea, eh, sí. no por tener la voluntad se logra eso. Sí cambia la gente, no por otra persona. Esa es eh, la dogma. Ese es como el, el, el punto número uno de este, de este de, encuentro. De este sí. encuentro de formación en rupturas. Sí. Y también hay que saber cuándo no cambiar. O sea, sí. ¿qué tanto me estás pidiendo? Yo uh -huh. soy yo. Sí. Y, y bueno, hay algunas cosas que podemos charlar, sí. se pueden ir construyendo, deconstruyendo todo bien. Uh -huh. Pero Yo sigo siendo mi persona y bueno, sí. atentas a eso también. Sí, igual por eso, este punto es específico para las cosas que vos querés cambiar de tu personalidad y no estás pudiendo, o sea, oí, o que, la, que pensás que la otra persona quiere cambiar de su personalidad. Y no, no, no, está, no es que porque te promete. No, no sé. claro. Bueno, eso. Por ahí. Basis, va. Punto ABC de. El Cosas que no, que no, que igual las sabemos, pero no, no, no, no le damos cinco, ni cinco de bola cuando estamos ahí. <risa> Nos metemos en una y andás a sacarte de ahí, ¿eh? Andás a sacarnos. Bueno, después. Las relaciones son un contrato. Un contrato, Desromanticemos bien. las relaciones amorosas. A diferencia de otro tipo de vínculos que también son un contrato, que también a amigues le demandamos cosas, también a familiares, lo que sea. Eh, es un contrato eh, muy particular porque justamente como decía... Muy poderoso decimos. Sí, porque como decíamos hoy, es algo que es un, es un eje de nuestra vida. Y es difícil escaparle como a esta representación, a mí me parece, por la forma en la que nos constituimos como sociedad entendiendo a la familia como el centro de todo. O sea, claro. eh, eh, donde, sí. eh, donde nace la sociedad es la familia y la familia nace del amor. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esto? No? Es como algo que está muy metido en nuestra cabeza, la idea de que el amor es lo que forma la familia, pero en realidad no es así, o sea, de romantizar la idea de que una relación está hecha a base del amor sino que es un contrato y es un contrato y está bueno ser consciente de esto porque se puede ir cambiando digamos, bueno, si en claro. una primera instancia eh, no sé, bueno, yo quiero tener una relación abierta esta persona no quiere eh, bueno, prefiero estar igual con esta persona y tener una relación eh, monogámica pero sabiendo que eso, en el momento en que empieza a generar incomodidad, tiene que cambiar se tiene que hacer un nuevo contrato Claro, la idea de contrato parece medio estática, pero en realidad es una sí. dinamicidad tremenda. Las Totalmente. relaciones todo el tiempo vamos cambiando cada una. Imagínate en conjunto. Siempre hay que repensarse, discutir, volver a charlar. Esto está bien, esto está mal. Pero a Para partir mí, de esto se puede, o sea, se puede pensar como contrato, pero por ahí una palabra un poco que más. Que no es tan estática es consenso ahí va. Por ¿Sí? ahí, uh -huh. la idea es consensuar a cada momento en qué de qué va esto que estamos haciendo y yo estoy en esta y bueno vos estás en esta y vamos viendo si por ahí eso se puede como el tema es que digo el consenso el contrato se rompe el consenso es algo más bien como cómo decirlo, es, tipo circunstancial digamos. sí Alguien ya dijo esto, no me acuerdo quién, pero lo voy a decir igual. Es como una paritaria eh, la relación. dijiste esto? No, va ¿alguien, va alguien, alguien, ¿al, ¿al, alguien... Alguien de Matrix dijo ¿Ah? esto. So, acá tengo un audio para cuando cierren esta, esta cuestión del contrato que creo que les va a agradar, pero bueno, quería adelantarles eso. Ah, a bueno. Eso. Misterio. <risas> <risas> Spoiler alert. Eh, sí, para mí es como más esa idea de contrato porque... Eh, Si bien sí, tiene que ser un consenso en el país ideal de la deconstrucción, la realidad es que es muy difícil escapar también de esa estructura como de, no, bueno, nosotros dijimos esto, hagamos esto, no sé qué, como que hasta que el, no, no, no es que se da de manera eh, ¿cómo se dice? pacífica sino Ajá. que siempre hay algo que genera una explosión, que explota todo se abre la bolsa de presión y ahora bueno tenemos que hablar de esto que no estábamos hablando hacemos un nuevo contrato o, no, o rompemos el contrato y nos separamos y bueno eh, después hacemos unas, unas notas de separación <risa> Primero creamos un programa de radio para hablar sí, de la separación. Sí. Oh, eh, bueno, y por eso también es importante aprender a diferenciar, eh, ser honestas y honestos con nosotros mismes. Uh -huh. y aprender a diferenciar las personas con las que podés pasar eh, un fin de semana, un mes, un, seis meses, lo que sea, de las personas con las que efectivamente podés hacer un contrato. Porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es hacer una familia muy en el fondo, o sea, muy... Eh, por esa estructura que nos dieron Como desde pequeñas Encontrar a alguien que eh, ¿Cuál sería como la, El reemplazo a complemento? <risa> ¿Alguien, alguien que nos acompañe Eso, alguien que nos acompañe En este tránsito de la vida Y que haya amor porque el amor es hermoso Cuando es sano y cuando no sé Es mutuo Es mutuo, sí Como ese amor de familia Que Nos, idealmente nos dieron o, o subi, bueno, subimos no, a recibir de algún lugar, no necesariamente como de los padres o de los hermanos, sino de los amigos, de, no sé, como es esa? esa búsqueda de una nueva familia, como que siempre se está buscando. Aprender a diferenciar entonces con las personas con el, las que podemos confiar como compañeros, uh -huh. eh, de las que son solamente como una cuestión más de, no sé. De compartir un buen momento De compartir un buen sexo No sí. sé Y no el pues consenso es. también es en este punto Como, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el mío? Sí. Uh -huh. Capaz vos estás en otro plan Listo, sigo depositando ilusiones E ideas en eso Generemos consenso en esa parte también ¿A qué plan apuntamos? Sí. Y cuando se rompe, también consenso sí. ¿Cuál es este plan de ruptura? Sí, a mí me parece que esta piola, eso como que a veces le escapamos a querer decir cuál es nuestra sí. predisposición en la relación, uh -huh. porque no sé qué, porque no quiero darle entidad, pero en realidad le estás dando entidad en la práctica, entonces no queremos decir hacia dónde vamos y bueno, y vamos viendo y después como eso genera un montón de confusiones, que no sí. está bueno, está bueno, Siem, siempre para mí consensuar es como lo, lo importante. Y al contrario también pasa, digamos, que es que no querés decir... Eh, ¿Cuál es tu intención? Porque no, no querés parecer menos comprometido Como, no sé Ese tipo de cosas O se más van. comprometido claro. mucha gente que sí, no quiere claro. parecer comprometida Entonces sí. eh, Yo igual quería decir que Hay otra cosa Que por ahí lo pensamos Como este El compañere para toda la vida uh -huh. Y por ahí también podemos pensar En compañeres sí. eh, Vanis, bueno, es. ¿eh? como no solamente en una sola persona y repetir esta cuestión, digamos, mm -hmm. por ahí se puede, se puede flexibilizar eso. Y pensar quizás en consensuar o, o hacer contratos como simultáneos, siempre respetando obviamente la decisión de cada uno. Sí. ¿no? Eh, bueno, Tampoco está de más decir que si, eh, si bien uno puede hacer un contrato, como decíamos al principio, como bueno, yo quería tener una relación abierta, vos querías tener una relación monogámica, ahora que tenemos una relación abierta, ¿por qué te quejas de que estoy con alguien? Claro. Eh, también es válido, o sea, también es válido arrepentirse y como, bueno, no, no arrepentirse, pero tener dudas, no sé, querer eh, cam cambiar es válido somos personas digamos sí conversar y reflexionar siempre sobre la práctica bueno quizás poner no sé bueno una relación abierta pero esta modalidad de relación abierta no me cabe me cabe esta otra digamos por claro. ir repensándolo uh -huh. parece un cliché pero esto de que la conversación es clave es real sí. Vos, mientras más hables más mejor que te va a ir o sea uh -huh. cuál es la de ocultar sentimientos la de ocultar planes la de ocult... no si se no si seremos, no. Sí y desde ahí se construye, me parece sí eh, bueno, por eso también es, eh, esa idea de los contratos que se van, o los consensos que se van renovando, porque nos, nos dan a entender también que el amor tiene que ser para toda la vida, y medio que cuando nos enamoramos también pensamos que va a ser a largo plazo, es como esa sensación de enamoramiento que es como ¡ay, me y quema! proyectos, e sí. ideas y pero es una sensación, o sea, hay que bajar un poco Y a la vez eh, tampoco bajar tan... ¿Cómo que eso? <risa> hacer como un, un piso de fluctuación. Oh, eh, para bueno. mí evitar cada uno de los espacios y los tiempos. Como, ahora estoy acá arriba y tengo un millón de ilusiones y proyectos. Voy a estar acá arriba y <risa> lo voy a re disfrutar. <risa> eso. Y después cuando esté abajo, cuando ya no te banque más. Y bueno, tendré que abrazarlo también porque son momentos de las relaciones uh -huh. y de las vidas. Bueno, para esto que estamos diciendo, a mí me parece que lo que hay que erradicar de las relaciones son los celos. Sí o oh, sí. Ahora mismo, ayer, hay que erradicar los celos de las relaciones y eh, las cosas malas se aprenden. Entonces, también hay que empezar a detectar cuando la otra persona está empezando a como meter... A Sí, <risa> pequeñas cositas que no están buenas. Que eh, después se van haciendo más grandes, y entonces, como que está esa lógica de bueno, pero vos me hiciste una escena de celo, y por qué entonces estás haciendo esto ahora, y yo también te tengo que hacer. Y como bueno, ahí ya el contrato se empieza a volver eh, turbio. Sí, hay un contrato, una competencia. Turbina. Yo lo que, lo que creo de esto es que también eh, esto de los celos para mí va muy de la mano con esto que decía hoy sobre. Eh, la tendencia a totalizar que tiene la relación, que por ahí uh -huh. los celos lo que hacen es, bueno, eh, tenés no sé, una pareja celosa y dices, bueno, ¿y con quién estás hablando ahora? ¿Y, qué, ¿y por qué vas ahí? ¿y qué haces ahí? Como que de repente, no sé si te metés en la dinámica, por ahí decís no, bueno, voy a evitar ir a tal lugar por claro. esto por lo otro, y de repente te encontrás que te aislaste totalmente y que la única relación que tenés en tu vida como firme y sólida es esta que estás llevando adelante, que no te deja eh, generar vínculos digamos. con los peligros que eso trae digamos más que nada siendo mujeres o siendo disidentes digamos que somos opres, opres, opres, les oprimides claro. eh, el peligro que trae aislarnos eh, siempre estar como muy pendiente de eso o sea eh, la verdad es que si algo te empieza a incomodar o sea para qué para qué estar en ese lugar si Si es tóxico no es amor, si es violento no es sí. amor y no vale la pena. No vale la pena. No, no, no vale sí. la pena. Y no, no confundir también que, que la persona con la que estás no es tu propiedad, digamos. Uh -huh. no. Por favor. Eso sí. también para ayer. Sí. sí. <risa> bueno, los celos tienen que ver con esta idea de, aparte tienen que ver con esta idea de, de idealizar las cosas. Porque ni siquiera están construidos sobre realidades. Porque bueno, la realidad es como, bueno, pasó esto, hay que enfrentarlo. ¿Qué hacemos? peleamos toda la semana, nos separamos, estamos juntos eh, los celos no, los celos se construyen sobre imaginarios, sobre historias sí, que no. es, como, es como un miedo que acecha, pero no, no, es, no, no tiene nada que ver con, con la realidad y tenemos que empezar a ser más materialistas en general y menos idealistas, y en particular con esto, ¿no? <risa> Aplausos. Eh, bueno. Siguiente punto. La particularidad del duelo amoroso reside en la, existencia, en, la, eh, en la existencia de la vida de la persona que se está velando. Esto quiere decir que, bueno, es un duelo también, es como, un, bueno, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, son las mismas etapas, digamos, del duelo Bien. de una persona que se muere. Sí. Por eso se le dice también duelo al separarse de alguien pero la persona está ahí, o sea, claro, está un WhatsApp de distancia. ¡Qué peligroso eso, peligroso, no! Sí, a ver, sí, sí, lo lo lo lo ¿qué lo que es? O que... oh, bueno, un mail. <risa> <risa> Siempre, hay alguna... Siempre hay alguna vía. Sí. Quienes hemos sufrido alguna vez hostigamiento lo sabemos, o sea. <risa> no, sé, <sí>, claro. <risa> eh, bueno, volviendo a esto. <risa> bueno, entonces todo el tiempo estás, luch... es como una lucha interna. Eh, de nuevo, la responsabilidad con uno mismo eh, es no buscar a esa persona que sabes que no funciona, no buscar esa zona de confort, no buscar eso que, de nuevo, un ideal que, eh, no, bueno, esto es el lugar donde quiero estar. No es el lugar donde querés estar madre si ya te fuiste de ahí. Sí, y hay una idealización también de uh -huh. esa persona como suele pasar cuando la gente muere que de repente como que todo lo que nos acordamos de la persona bueno. que murió es lo bueno sí. y cuando también salimos de unas relaciones que de repente estamos extrañando y tenemos que empezar a... en ese momento que extrañas tienes que decir bueno, ¿por qué era que terminé con esta sí, persona? Sí, tal ¿no? cual. Uh -huh. Bueno, es eso, es una lucha absurda o sea, contra... El... Pero es que no es propia pero también tiene que ver con la otra persona digamos porque eh, ahí es cuando... Sí, tenemos, otra vez hay que consensuar, mm. que si yo terminé con vos, sí. terminé con vos y terminamos, los, sí. terminamos los dos, y, y entonces como que, que si yo te estoy hablando, si vos claro. me estás hablando, entonces no, no tiene sentido. Para mí ahí también está como el error, uh -huh. porque no es solamente que luchás contra la existencia de esa persona, que está lejana, sino que esa persona también actúa uh -huh. sobre esta situación. Para mí tenemos que igual permitirnos que a veces la flayamos y sí. llamamos a nuestro sexo. Sí, sex, sí, sí. Y eso pasa, ¿viste? Sí. Como, bueno, le pifió un poco, no fui tan fuerte como pensaba, le mando un mensaje sí. ebrio a las 4 de la mañana, listo, al y día siguiente se doy a domingo. Sí, sí de, a veces nos de, pasa. De, sí. Y bueno, permitámonos también eso. Bueno, así como fracasan las relaciones de pareja, también fracasan las separaciones. ¿eh? Uf, ¿cómo <ríe> fracasan? Como de una manera muy <ríe> intensa. Pero no digo igual también pensándolo en un buen sentido, capaz que realmente estuviste un montón de tiempo mal por esa separación y esa separación cambió a las dos personas, se vieron desde otro lugar y al final después pueden volver a ser compañeros un montón de tiempo y está todo bien. Obviamente que son muy pocos casos, no, claro. hay que aclarar, pero bueno, eh, también fracasan las, las separaciones. Eh, igual eso que vos decías como sí, obviamente siempre se puede como recaer, si se le quiere decir de algún modo en una relación que no funcionó es como bueno, nos vemos no sé, te extraño, lo que sea pero hay una diferencia entre no aceptar que la otra persona quiere terminar la relación y estar todo el tiempo ahí con eh, como que si nada hubiera pasado que pasa no, eso mucho para a mí es, es irresponsable, efectivamente, o sea, si sí. me quisiste en un momento, uh -huh. realmente respetame mis espacios y acá consensuemos de nuevo, como dice Ani, eh, no se escapa de, del amor que me tenías en un momento, claro. este momento. Sí. Y a mí mira, lo que me parece, que yo cuando dije que a veces está bien cagarla, es porque a veces la cagás fuerte y, ¿Eh? esperó, y termina en como, bueno, eh, me escribí el mensaje y, te, y bueno, terminamos garchando, digamos, uh -huh. pasó eso. O no, o te encontraste y te pusiste a hablar y que se yo, y ahí se termina toda la idealización claro. que estabas haciendo sí. antes. Ya, no es cierto. Era como. No, no, no. era Eras vos. <risa> <risa> sí, sí, me olvidé. <risa> Sos vos, no yo. Perdón, eh, acá justamente estaba consultando un estudio de adultos casados, ¿sí? Que supuestamente arroja resultados donde dice que no es tan malo tener eh, relaciones con tu expareja, e inclusive es muy común, sobre todo. Eh, que no es símbolo de no haber superado justamente la ruptura, sino una construcción desde otro lugar. Claro, mira. Totalmente. De Massachusetts, de Universidad de Massachusetts. ¿Sabéis ¿O sea? que estoy tratando de consultarlo acá? A ver, ya te digo. Bibliografía. Sí. Bueno, yo me pregunto igual, o sea, a mí me, me pasó hace poco darme cuenta de que en realidad no existe la gente adulta, que estamos todos haciendo pelotudez hasta que nos morimos y entonces como que me pregunté en algún momento si mi mamá y mi papá después de divorciadas se, dan ¿se habrán dado algún beso habrán garchado en algún momento es sí como... puede ser yo no te sé, digo pero... perdón, no me molestaría para nada volver a agacharme a mi ex Es un tarado, <risa> pero esa parte como, si el estudio lo comprueba que no pasa nada, no pasa nada. <risa> esa parte se rescata. Bueno. Bueno. Atención si estás escuchando. <risa> ex de topa. Eh, sí. Enviamos un par de guiños por las dudas. Bueno, a mí, yo soy una persona igual que hasta el día de la fecha eh, no, no tengo un ex piola. No, no yo tampoco sé si no. tengo un ex <risa> pero bueno, son los que hay quiere decir que no fracasaste en las separaciones bien? no, no fracasé en las separaciones no, bueno, pero me hubiera gustado como tener algún ex que es como bueno, no funcionó yo, todo bien, yo igual. sí tuve un ex que no funcionó y todo bien igual, pero después eh, eh, mutó en algo muy raro con otra gente que, que era cercana a mí y entonces supe y de repente enloqueció o sea como que era totalmente otra persona y no o sea como que eso un poco me impide porque se volvió violento uh -huh. conmigo no tuvo ningún gramo de violencia entonces como que eso me impide a mí decir la verdad que es un ex que está todo bien porque claro. bueno, o sea, con otra gente es otra cosa sí. que sucede mucho por esto que, que hablábamos de, de Hay gente que dice, bueno, cambio por tal persona, entonces durante tal eh, eh, temporada que estuviste, te comportás de una manera, uh -huh. digamos. Pero después, sí. cuando, cuando dejas de querer cambiar por alguien, empezás a ser cualquiera, ¿no? O sea, empezás a ser lo que sos, digamos, <risa> básicamente. Sí. Eh, bueno, eso, igual, como volviendo a esto del duelo amoroso, también tiene que ver con esa idea de momento eh, congelado, <risa> Que ni siquiera existe, porque en realidad... Y acá voy a citar a Alan Badiou, filósofo uh, francés. Lo va a hacer, vale <risa> ah, No, no lo voy a citar, voy citas? a decir una, una diferencia de conceptos vale, va. que él hace entre el hecho y el acontecimiento uh -huh. que eh, mientras se transitan para las subjetividades. Eh, él habla en realidad de, de colectivo. Perdón, ¿quién es el sujeto? Alan Badiou, un filósofo francés. Ah. Eh, bueno... Él hace esta diferenciación, pero dice que cua, eh, como subjetividad colectiva, cuando se transita el hecho y el acontecimiento tienen el mismo peso. Uh -huh. eh, podría ser cualquier cosa, pero en retrospectiva es que el acontecimiento adquiere una carga en las subjetividades. Digamos. Por ejemplo, no sé, eh, vamos a una marcha y... Mientras la transitamos, parecería por, por más que nos estén reprimiendo, por más que estén sucediendo cosas, mientras la vamos transitando, no, no tomamos dimensión de eso. No, Ese claro. es el tránsito. Se traduce, digamos, al hecho amoroso, que es cuando, bueno, cuando conocemos a alguien, empezamos a salir, qué sé yo. No tiene el peso que tiene en la ruptura. Porque es esa idea abstracta de lo que fue, que se convierte en acontecimiento, en retrospectiva. Entonces también hay que desidealizar la idea de ese momento amoroso que hubo y también desidealizar eh, el momento de que, que me te... estoy viendo porque me causa mucha gracia que tenés puesto uno auricular y la otra auricular al aire. Bueno, gracias de sonidista. No, perdón, estaba increíble lo que estaba diciendo. Vuelve, vuelve, vuelve perdón, sí, estaba muy, muy bien. Estaba super concentrada. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Esa idea como de mirar en retrospectiva el acontecimiento del hecho del, del amor abstracto uh -huh. también sucede eh, con el momento en que, en que se va ese amor y en que vienen las peleas y lo que sea también se convierten en algo abstracto. Es como recordar, no, esta persona que tanto daño me hizo. no eh, Por supuesto que hay gente que hace mucho daño, pero también hay que aprender a desidealizar ese daño porque no se puede avanzar tampoco, tanto con la idea del amor que se perdió como con la idea del daño que nos hicieron en la ruptura. Recién se supera la ruptura cuando se suelta todo eso, como esa idea de soltar que está tan, sí. tan, tan banalizada. Hay gente que se tatúa a soltar, sí. eh, les cuento. Bueno, tan, tan <risa> ah, pero <risa> yo lo tenía en la muñeca. Y bueno. <risa> eh. Yo eh, lo que pensaba al respecto es que sí, como que igual en general me parece que hacemos como una abstracción de lo que es el amor y lo, uh -huh. lo, lo desligamos de todas las prácticas cotidianas que eso tiene, y entonces como ahí también hay una cuestión de... Esto que, que hablábamos de idealizar el amor es, me va a llevar a una meta que es tener una familia, tener una compañía para toda la vida, eh, y en realidad también eh, pensarlo en tiempo y espacio, digamos, el amor. Me uh -huh. parece que eso es como bastante sí. clave. Uh -huh. eh, bueno, es. Perdón, tengo otro dato también acá de la Universidad de Oakland. <ríe> no, ahora, ahora chequeado. Que dice ¿De que, la Universidad de Oxford? <ríe> Oakland, Oakland, ah, <ríe> Oakland. Que mantener contacto con la expareja de forma amistosa podría ser un signo de psicopatía y que oculta detrás de sí oh, no. algún tipo de interés. Como puede ser sexo, dinero, compañía. <risa> y sobre todo que esta tendencia es mayor desde el lugar del sexo masculino. Oh. Ah, yo sabía tus intenciones. <risa> <risa> Malvado. Sí, eh, bueno, también muchas veces hay intención de seguir una relación para encontrar el momento de lastimar a la otra persona. Eso es como también... Sí, un lugar como de... de Sí, bueno. Ah, y sobre esto que decías del daño, vuelvo, eh, que hay como, para mí hay, viste como, entiendo que no debe ser lineal, no pasan todas las personas, pero hay como varios estadios en uh -huh. las relaciones, ¿no? Entonces como que tener el primer estadio que estás totalmente de destruido, porque bueno, que saliste de esa relación, o qué sé yo. En el caso de que, de que no estabas queriendo romper o de que te estaba costando tomar la decisión. Y hay como un segundo estadio de esto de la persona de, de demonizar totalmente a esa otra persona, digamos. Entonces, y ahí un poco yo creo que te, te sacás como... No, no, no sé si es responsabilidad, porque en el caso de que esa persona, supongamos que te haya oprimido, digamos, la responsabilidad la tiene él. Pero hay como una cuestión de, de, de sacarte de, de, de la situación y que la otra persona hizo todo como que no, no podés eh, verte como sujeto en esa relación, mm -hmm. al momento de demonizar al otro y nada, después supongo que la superación, o no, de la sí. relación pero está como esto también de demonizar totalmente ¿no? sí. ¿Qué eh, pasó? sí sí, sí, sí a, a todos nos pasa, digamos <risa> tiene que ver con esta idea de hacer abstracto Algo que fue tan importante en tu vida. Que cuando lo estuviste aconteciendo tampoco era tan importante. Eso es lo que quiere decir Alamba ambadigo, digamos. Como. Sí, pero desdramatizaje. Relaja. Sí, relaja. Sí. Te va sí. a pasar de nuevo encima. Sí. Como, dale, te vas a enamorar de nuevo. No seas bolude. Eh, bueno. Próximo ítem. El peso del duelo amoroso disminuye con la experiencia. Estas son como las buenas noticias que traemos que es que el tiempo cura todo si no cura el tiempo es porque ya hay un problema como eh, más a tratar y eso psicopatía. pero una psicopatía <risa> como nos dice el compañero operador ¿eh? eh pero bueno eso también como que el duelo a medida que vos vas acumulando experiencias amorosas y experiencias en la vida también lo vas desdramatizando también adquiriendo mecanismos de defensa, herramientas para llevarlo. Como yo creo que lo que aprendimos últimamente con el feminismo, sobre uh -huh. todo, nos dio una cantidad de herramientas para, para defendernos, sí. para estar, más, estar mejor con una misma, estar mejor sola. Eso también es un punto súper importante de las separaciones. Voy a estar sola, ¿y cómo estoy yo conmigo misma, che? Porque hace un montón que no estaba conmigo misma. <risa> hace un montón que no sí. me planteaba un montón de cosas al espejo. Y dejar de pensar que eh, una pareja, siempre pensando como en, en términos de la estructura que nos impusieron, de que el amor es de a dos, que es, eh, eso, dejar de pensar también que tu pareja o con quien sea que estés compartiendo es tu media naranja. O que eso. suplanta tu individualidad. Sí. Tal cual. Pensarte como un sujeto o una sujeta amante de, otra, de, otro, de otro sujeto y eso, hasta y que ya. se termine. Claro. Sí, es cuestión de, también de, de que te vas conociendo, con, uh -huh. no solo con las rupturas, sino en la relación, etcétera, ya vas conociéndote y ahí generas tus propias tu propia herramientas y ya sabes bueno, me está pasando esto, pero en realidad, o sea, como que no, no... No flayas tanto, bueno, me pasa esto, estoy como que no puedo más con la ansiedad y qué sé yo, bueno, esto se va a pasar, yo ya, ya sé que, que esto sucede sí. y que uh -huh. bueno. Sí, eh, cono conocerse a una misma, a una misma, eh, ¿cómo me cuesta el lenguaje inclusivo hoy? Te va bastante <risa> bien igual, ¿eh? Me sorprendes. Bueno, conocerse a una misma también tiene que ver con saber que, eh, bueno, ahora estoy re contra desesperada, sufriendo, me siento re mal, siento que me voy a morir. Pero, pero se me va a pasar. Saber que también pasa, que es algo que hay que transitar y que volver con tu ex no te va a sacar ese dolor. Bueno, transitarlo. Y que hay, hay que hacerlo recordar. Como, sí. che amiga, te juro, pero te juro que el tiempo te cura. Sí, sí, Solo sí, tenés sí. que tener un poco de paciencia. Decírtelo todo el tiempo, así como eh, rescatar esa vieja idea del conductismo de... Imponerte cosas a veces está bueno también, como decir, no, va a pasar, va a pasar, va a pasar. O sea que, por ejemplo, si uno quiere escribirle al eje, de repente el celular se prenda a fuego, ese tipo, un shock eléctrico también es importante. Eso está cosas. bueno, eso eh, está bueno, me gusta, me gusta. O Acá sea, estábamos con el conductismo, digo, usemos sus métodos. Para eso están les amigues también, ¿no? ¿Viste? Sí. Como que siempre le pedía ayuda y le decía bueno, eh, eh, che, fíjate que si me pongo boluda a escribir un mensaje a las 4 de la mañana re borracha, fíjate a quién le estoy escribiendo, en qué estoy haciendo, sacaba el celular. Rescatame, por favor. Sí, y bueno, y después aún empieza a evadir a les amigues. Sí. <risa> ya él no, no, no le contaba nada, ya le, le pone clava al teléfono, <risa> no, te pone turbia. Sí, el otro día caía a las 4 de la mañana lo de una amiga. Me llamó llorando, crisis nerviosa, que le había escrito Alex, no sé qué. Bueno, amiga, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo voy a llamar? <risa> no, pero claro que no. <risa> esa no es la opción. Tenés que llamarlo. ¿Lo voy a llamar? bueno Sucedió. Y, su y sucedió. Sí, lo tenía que llamar. A veces y yo no puedo hacer es irrefrenable. A veces es irrefren irref irrefrenable. Bueno, eh, esto de la experiencia que decíamos también se aplica por ejemplo eh, gente que tuvo un viaje muy largo y no sabe lo que es estar con otra persona o se olvidó o piensa que no se va a enamorar nunca más eh, o gente que ya es muy adulta y piensa que no va a volver a encontrar un amor que eso también sucede mucho 40 años con la persona imagínate después qué hace sí, sí sí bueno me acuerdo cuando se divorciaron mis padres mi mamá estaba como que pensaba no nunca más voy a conocer a alguien Y eso fue hace seis años y ya tuvo dos novios. <risa> <risa> eh, bien ahí, <risa> mi bueno. mamá es Marcela. Muy bien, Marcela. sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Yo no que yo <risa> sí, no, pero estaba destrozada, tipo, pensaba realmente que no iba a conocer a nadie, era como, bueno, esperá, esperá, esperá, esperá, y al final Floreció Aparte nadie. esto de terminar una relación y pensar, no voy a conocer a nadie como lo primero, ¿entendés? Sí, como primero sí, esperar y pedir Hacía falta que Recordaste primero cómo era cuando no estabas en pareja, claro, qué sí. son las cosas que uh -huh. hacías, ¿a quién carajo sos, digamos. Y después, bueno, podemos empezar a... Yo creo que ese es un error, como pensar directamente en... Uy, la concha de la lora ¿y ahora qué hago? Tengo que sí. llenar todos estos es llenados ese vacío que deja una ruptura que nos lleva al último punto está todo muy bien encadenado Pero esto pues, ¿eh? <ríe> ¿eh? Que es que hay que aprender a manejar la ansiedad eh, esto que decíamos que es como bueno decirle a una amiga que esté pendiente de estos momentos de ansiedad que siempre se tienen uh -huh. más que nada de recordarte que la verdad es que no está bueno uh -huh. o sea que no si te separaste es porque no estuvo bueno bueno <risa> yo yo no Llevó gente. Eh aprender a descargar la ansiedad por otros lados, eh, salir a conocer gente, garchar siempre alivia la ansiedad. Llorar como una forra condenada también un rato. Hacer deporte, eh, gritar, eh, hacer hace deporte, deporte. hace muy bien. Salgo, en salgo, en salir. No, cosas no, no, no. Hacer deporte, drogarse, hacer <ríe> sí, deporte. Sí. Bueno, fiesta. yo soy, eh, ya me conoce a Anita que soy una una gran amante del vino <ríe> en momentos de ansiedad. No, no voy a dar de <ríe> <no Bueno. perfecto. ríe> un tecito eh, también ayuda no gente. no el tecito no ayuda no cosas más más salir con amigos salir no, eh, sí. hacer deporte como cosas crear cosas oh, sí, sí. escribir crear eh, hacer una un puntero Relado de radio eh, ¿sí? <risa> <risa> <risa> todas estas cosas que decíamos antes y así que bueno si el público nos acompaña No, no nos acompaña. Bueno, voy <risas> a presentar igual, ya que estamos en el próximo bloque, lo que vamos a hacer es justamente este último punto que decimos que crear puede ser una buena manera de descargar. Eh, traje una lista de canciones sobre rupturas de ¿Tuyas? Gente que... No ah, <risa> Ya quisiera, tengo canciones sobre rupturas ¿no? eh, era eh... la lista de ru mi ruptura <risa> Que lo que creo es que, bueno, es gente que hizo algo con esto Hizo plata también con, con esto porque son canciones conocidas pero también como la, la idea de... No, de no, no te No, no, no, nada, no, sigue hablando. Te hago es este ¿no? Exacto, es una lista de canciones que va a venir en el próximo bloque, pero vamos con un tema ahora. Sí. Maestro, música, maestro. Ah, me lo estaban pidiendo. <risa> <risa> esto está muy, muy discordiado Bueno, vamos con PJ Harvey en compañía de Tom York, a quienes mencionaron en la anterior emisión, con la canción This Mess We Are In, que supongo que es este lío en el que estamos metidos, si mi inglés no me falla. Así que bueno, vamos a escucharle. I just wanna say Don't ever change don't ever change now, And, thank you. And thank you I don't think we will meet again I don't think we will we must, meet leave, again. Now, must leave now the Before the sun rises Over the skyscrapers And the city landscape Comes into being Sweat on my skin oh. This mess we're in. Y eh, tan mística Grimes, exactamente. Grimes me encanta. Está desquiciada, es un desquicio hermoso. Es una loca muy linda, es sí. cierto. Bueno, la vamos a tener en cuenta. La vamos a tener en cuenta. Anótenla. Y ahora vamos a tener en ¿Ahora? cuenta. <risa> ahora, muy tupón. Dije, ahora, bueno, eh, las ganas eternas de ese lugar mágico llamado Brasil. Creo estar rememorando una conversación al respecto de esto. Bueno, <risa> vamos a ir entonces a eh, tomar conocimiento de cinco de las miles de millones de canciones de ruptura que existen, que nos trajo Anita. Bueno, la primera canción que traje sobre ruptura es una que conocemos, supongo todas, y que es una canción muy potente de Sara Eve, que se llama Tuve que quemar. Uf, me encanta. Es una encanta. canción del 2009 la hija, en el disco La hija del loco. Uh -huh. Y lo que tiene esta canción, yo la, eh, lo que voy a hacer acá, es que no voy, a, no voy a traer data que hay en internet, sino que voy Me a crear data una... en vivo. Me voy a hacer y... un análisis de las canciones y voy a crear data en vivo. Ahí va. Para mí, esta canción, no, vamos a sacar el para mí, vamos a hablar como que esto <risa> como es que así, que si esto es, ¿Sí? vamos sí. a afirmar las cosas, es un manifiesto de la furia feminista. Wow. Acá, en esta canción, para mí, lo que sucede es que anteriormente... La relación de la que está saliendo esta persona es una relación de encierro y de opresión. Lo que hay acá es mucha furia, mucha bronca y una necesidad de transformación de todo lo que hay alrededor. Lo que tiene de particular es que no solo habla de quemar todo lo que hay, eh, que tenga su, los olores, que todo lo que hablamos hoy, de todo lo que estaba impregnado de esta relación, sino que también se cuestiona todo el orden de todas las cosas y empieza a querer quemar todo lo que hay alrededor, como la cúpula del Congreso de la Nación, por ejemplo. A mí me, me da la impresión de que hay más una sensación de alivio en esta cosa de... Hay, hay como mucha bronca, pero también un alivio y una, una, un empoderamiento de salir de esta relación. Eh, las... No sé si quieren agregar algo al respecto. Me gusta que Ale en pasado, como tuve que, tuve que hacerlo. Y sucedió. De como ya hice todo esto, <risa> ya que sí. me estaba... Yo, oh, que bueno! Y ahora no tengo la culpa, pero ya o sea, lo hice. Esa frase famosa de los 90 de tuve que, cuando tuviste que hacer algo así como, ay, heavy Border, tuve que. Bueno, y hay como también una idea de, de empezar todo otra vez, ¿no? Como de, de terminar y romper todo. Pero acá a mí lo que también me, me parecía interesante resaltar es que hay como esta idea totalizante, digamos, porque es una relación que aparentemente eh, impregnó tanto la vida de esta persona que tuvo que quemar todo lo que había alrededor para poder mm -hmm. arrancar. O -J, capaz tiene un, un sentido metafórico de Fénix quemando todo ahí, saliendo de la ceniza... ¿Quién te dice? Me parece interesante eso, pero bueno, más que nada me, lo que me gustaba es que es una canción de ruptura con mucha furia, porque por lo general son canciones como muy... Naive. Sí, o muy, muy sufridas, digamos. Ah, Esta sí, como tiene milanco. como una potencia y salgo y rompo todo, no me importa nada. Qué enojada, guacho, quiero <ríe> quemar todo. Y bueno, podemos pasar a la siguiente canción, si quieren, que es una canción de Miranda se llama uno de los dos Miranda sigue sonando sí, sigue sí. Sonando. vivito y coleando. de Vivitos hecho de hecho tuvieron dos fechas que empezaron en Niceto, rememorando su discografía eh, y fueron tan numerosas que terminaron yendo al Luna Park eh, mira Miranda en el Luna Park 2018. está fino haciendo gira Miranda hay como una eh, intención de retirarse Espero que no. Yo siempre digo, esto va a sonar un poco... Va, no, polémico no, pero siempre digo que son como, ellos son los justos herederos de virus. hay Mucha gente que dice babasónicos, pero vasónicos decía algo completamente distinto en su primera época. Herederos de virus, miranda para mí, con su disrupción sexual, con bocha de mensajes así de liberación, que me acuerdo, yo me acuerdo tener 9, 10 años ver ese, ese videoclip de bailarina y decir, wow. Bueno. Este tema es sí bastante como más convencional en cuanto a que es un tema, un tema lento, un tema así como más de romántico. Lo que tiene es que habla como de una ruptura un poco más racional. Hay como una conversación en esta, en esta canción y hay como un consenso, hay decisión, hay reflexión a partir de todo lo que pasó. Muy Dice bueno. como uno de los dos, lo que quiere decir es que eh, se mimetizaron tanto estas personas que perdieron su individualidad y por eso hay como, como un consenso y, y, y dicen, reconocen, hemos perdido todo tipo de, de, de individualidad yo, yo ya no tengo mi personalidad, necesitamos escapar de esto, necesitamos huir de esto y nuevamente esto, el, el problema de hacer de, de, la, de la relación lo único que hay, digamos y, y perder todo lo que se tenía antes, todos los espacios que se tenían antes Y acá lo que. Bueno, esto, a diferencia del otro, no es que se quema todo, sino que hay como un consenso, quizás un aprendizaje y una salida un poco más eh, reflexionada, digamos. Ahí va. Pero otra, hay otro peso que se le da también. Como la otra la veo con más soltura, y esto parece que hay otro peso más dramático como el que hablábamos. Hay un peso mucho más dramático en la canción. ¿Cómo se llama la canción? Uno, los dos. Si Ahí no va. Es del 2004, el álbum sin restricciones. Y el siguiente tema es un tema de Cumbia Queers que se llama Gascón. Me encanta Cumbia Queers. Del disco Pecados Tropicales del 2014. Tienen mucha polenta, mucha polenta. En vivo, en vivo son... sí. Esto también es otra canción de ruptura con mucha polenta. Y... Acá parece que no hay consenso, digamos, porque esta persona como que le pide a la otra que, la, que por favor la deje de llamar porque ella como que manifiesta una especie de incapacidad para poder tomar, o sea, o sostener la decisión de hemos terminado la relación. Mm. Es un poco más clásica en cuanto a la composición de la letra porque habla de... Cae un poco en lugares comunes, habla de recuerdos que tuvimos, que, no, no, que si paso por acá te recuerdo, que estoy un poco destrozada. Entonces, como, en ese sentido me parece que es un poco más clásica que las otras eh, canciones que, las canciones anteriores que analizamos. ¿Ustedes son más de las rupturas melancólicas o salgo, rompo todo, quemo, bailo, cumbia? No, yo sí tuve que quemar. ¿Vos tuviste que quemar? Yo quemo. Yo... Eh, tengo de las dos cosas. Un ratito acá. Un ratito acá. <ríe> Muy bien. A mí me gusta dramatizar, pero en general, la vida en general me gusta dramatizar. Pero a veces también me gusta descargar así a pleno. Y quemo cosas. Bueno, la cuarta canción que traje acá es una canción de Sumo que me gusta muchísimo. Esta es la única que no es de los 2000. Que del álbum Corpiños en la madrugada, Breaking Away se llama. Oh, es un temón. Es un temazo que a mí me gusta oírlo, incluso cuando estoy rompiendo con alguien. Eh, lo que vi en esta, como que las, las canciones anteriores, lo que me parece que tenían, que son como más. Une, se puede identificar un poco más con estas canciones porque son quizás más amplias, como que, como que son sentimientos que casi todos tenemos, sensaciones que casi todos tenemos en las relaciones. Y esta puede ser que sea un sentimiento que. que que se tenga, pero habla como de una situación particular que había en esa relación. Él le canta a la persona con la que estaba saliendo y con la que está rompiendo eh, diciéndole como que hay mucho silencio, hay mucho misterio, mucha cosa que él no entiende y entonces hay como una especie de lejanía y de falta de intimidad que es lo que pareciera que está generando esa ruptura. Digamos. Hay Después un lugar común que me parece... Yo quería hacerles la pregunta. Si ustedes dicen que hay eh, un poco de violencia en la canción, él en un momento dice, esto es la violencia. Pero yo me preguntaba si es que a él le ponen violento que la otra persona no sea lo que él quiere que sea, que es una persona abierta, que le diga todas las cosas que, que, que, él, que él quiere. Digamos, como... Le molesta que la otra persona sea misteriosa, silenciosa, etcétera. Bueno, Después otra cosa que noté es que es una, una, relación, una relación más, no hay esta cosa de, ah, se termina el sí. mundo acá, estoy rompiendo con alguien y, bueno, estoy rompiendo con vos, incluso, dice sí. como que no, no, no es algo que se termina el mundo en este lugar. ¿no? Las, relaciones de, las relaciones, las músicas de Sumo y de Luca, de ruptura, suelen tener como esa cosa de, bueno, lo voy a superar, pero también evocan ese sentimiento como de angustia medio pura digamos como de eso de bueno de, son muy tristes yo la verdad es que evito escuchar canciones de sumo cuando estoy superando una una, una ruptura porque justamente me lleva al sentimiento del melancólico y yo quiero quemar oh, decir, yo la, no, yo puedo, no puedo no puedo no puedo enfrentarlo sí. <ríe> a <ríe> <Yo> propósito <necesito. ríe> de esta cuestión medio oscano y de melancolía y quemar a la vez Está la canción Smile de Lily Allen. Ay, no, Ay, buenísimo. Sí, buenísimo. Justamente ella la hizo en base a una ruptura eh, y la historia que se cuenta en esa canción es real y también tiene este tinte medio escamio melancólico, pero hay como un quemo total porque sí. Le sí. rompen todo. Y ella, eh, después su exnovio le hizo un juicio, le ganó el juicio y se compró un hermoso departamento en Manhattan. Eso es real. ¡Uh! Eso uh, muy opción. buena. <risa> no, el chabón era un soreno. Ah, el chabón se compró. Sí. Ah, pensé que ella no, ganó. La... Sí. Yo decía que, ¿por qué festeja tanto <risa> Bueno, igualmente es a la inversa de lo que le sucedió a Antonito de la Rúa y me tocó el izquierdo eh, porque él le quiso hacer un juicio a, a Shakira como representante y lo perdió ah mirá tienen unos datazos ustedes <risa> no es un programa con data ah. Bueno, hay algo curioso de esta canción es que este disco Corpiños en la madrugada se lanzó primero en el 83 y después una reedición en el 92. En la primera edición del disco no estaba esta canción. Esta canción viene a reemplazar justamente a Heroína, que es otra canción que para mí puede considerarse como una canción de ruptura, pero ya no sí. con una persona, sino con una sustancia. <risa> <risa> una gran canción de ruptura. Y... Por último, una canción de Jorge Drexler que se llama El fuego y el combustible, que es parte de un disco que es 12 segundos de oscuridad, del 2006. De ruptura. Es todo un disco de ruptura. Eh, es totalmente de ruptura, como se van viendo de diferentes, como la ruptura de diferentes perspectivas en diferentes situaciones. Esta persona que rompió, como que empieza a transitar el mundo sin la otra persona y hace un disco sobre esto. Este es el último tema del disco y la verdad es que es una obra conceptual que está bastante como... Se, se entiende muy bien hacia dónde va y la última canción es más bien una canción de sanar, una, una canción de, de aprendizaje. En algún momento aparecen los celos eh, y en, también habla un poco de quemar la relación, pero de, de quemar y del fuego como algo como algo activo y el combustible como algo que crea, quizás como la, la relación como una cuestión que abona a, eh, a la humanidad de esa persona, a la personalidad de esa persona, como eso. Eh, hay como una posibilidad de, de transformarse después de la relación en, este, en esta canción. De crecer. De crecer. Y la canción Sanar de Drexler también es... Su... Está en el mismo, es disco. El mismo disco. Y aparte que dice, bueno, también hay muchísimo dolor y abracemos eso también, como las zonas sí. de oscuridad mm -hmm. y que va a suceder, que sufras un montonazo. Y bueno, bienvenido sea. Bueno, a propósito de lo que decían, en ese disco está la canción El Otro Engranaje, para mí es brillante, porque en un momento sí, dice sí, sí. Clara, evidente, manda la libido. La fidelidad ah, brumosa sí. palabra con su incierta lista de gestos prohibidos, muerde siempre menos de lo que ladra. Que es muy bueno lo, lo que dice ahí. Un fanático ¿Tienes? de Jorge sí. Drexler. Yo, eh, a mí Jorge Drexler me gusta mucho cómo escribe. Y hoy venía pensando que Jorge Drexler es como el varoncito cis, que es muy correcto. Ah, <risa> es <el> como... feminista. <risa> ah, por ello. <risa> no sé si ni siquiera entendés como que ni siquiera no, llega a ser un feminista. Así que es demasiado correcto ya, el chaval. Sí. Un que, aliado de cis. No, muy paqui. Ah, demasiado paqui. Muy paqui. <risa> Sí. Hay una entrevista, Paki, pero correcto, que no se va a pasar, te respeta, sí, pero no. muchísimo. Sí, tal sí, cual. Sí, sí. demasiado. Horror. Hay una serie de entrevistas que hacían eh, unas, unas feministas que al, hacían a artistas varones preguntándole cosas que le preguntarían a, a mujeres, si fueran mujeres. Y una de esas entrevistas es a Jorge Drexler y es muy buena. O sea, oh, búsquenla. qué lindo. Sí, sí. Es sí. sí, como, bueno, con tu familia, tu matrimonio, esas boludeces que le preguntan a las mujeres porque para eso servimos De, esto sabemos, de claro. eso sabemos. Claro. sabemos. Bueno sí y como bueno esto esto de la de la corrección también hablaba porque este, este álbum es un álbum de ruptura pero como con una con, con otra perspectiva digamos como es esto que decíamos de incluir el dolor de incluir la sanación de pensar en la transformación y de pensar y reflexionar sobre el amor pero no desde un lugar idealizado por mí está finalizada lista. esta sesión Yo temo que no se escuchen porque me acaba de aparecer un, un meme, una suerte de meme recién le mostrar a la compañera una página relacionada al amor, a las relaciones de Eric Fromm. Tengo miedo. Nos oh. están escuchando los algoritmos. Ah. A ver, a ver qué dicen. Los el, algoritmos el siempre nos escuchan. El amor no es algo natural, el amor es un arte. Y como todo arte, requiere disciplina, concentración, paciencia, fe Fe y la superación del narcisismo. El amor no es un sentimiento, es una práctica. Todo esto es pura pelotudez. No, ¿Sabes eh, la vamos... última parte? Bueno, sí, pero... El con más fe y esperanza Ángela. que nunca, me <risas> recordó. Vamos a escuchar un temita eh, y nos metemos de teno en la columna de Topa. La invitada Topa. Vamos. ¿Qué temita vamos a escuchar? Vamos a escuchar The Breeders con Cannonball. Arrancar en, esta, en este segmento radial que hemos dado en llamar Topa. <risa> no, no pensé un nombre para mi segmento. La verdad es que nosotros no tampoco. Pensamos, oh. no tampoco pensamos un nombre para este programa y bueno, un día. Sucedió. sucedió. Bueno, para la próxima <risa> igual me pienso uno, me gusta. Tener Pasaron cosas. Pasaron cosas y acá estamos. Bueno, eh, yo voy a hablar, como les dije, de, del movimiento TERF. Eh, Muchas, muchas cosas seguro escucharon como dijimos antes después del fallo de la injusticia patriarcal contra Lucía Pérez toda la oleada de discusiones alrededor de bueno de quién es este paro eh, quién es el movimiento feminista o sea, si es movimiento feminista o movimiento de mujeres si el paro era feminista o de mujeres si por ser un femicidio las compañías travestis y trans no tenían que parar y bueno Vino de discusiones más alrededor de ello Y como también les adelanté un poquito también Un cierto revuelo en las redes sociales Vieron que ahora todo también pasa por las redes sociales Y es el centro de todas las noticias Donde se empezó a mezclar un poco, bueno eh, El feminismo radical, el lesbordio y que fobia no Pero travestis tampoco, y la genitalidad Y la señorita bimbo y la mano en coche, bueno <risa> eh, Lo que sucedió puntualmente, o lo que más salió en alza, fue eh, con Lía Copelo, o más conocida como la COPE, que sufrió esta semana otro ataque eh, de escenas de mensajes de odio, que bueno, ya sufrió bastantes, pobre COPE. Pero bueno, esta vez por parte de otras mujeres. Este fue como el, el tinte distinto a esta vuelta. Otras mujeres feministas, digamos. Que sí, se que, dicen, que se, se reivindican se dicen, feministas sí. eh, Pero bueno, con esta, esta impronta Un tanto violenta, a mi sí. parecer eh, Bueno, y yo me enteré porque, bueno Abro Twitter y una piba de las que sigo Pone... Tupa tiene Twitter, ¿no? Yo tengo un Twitter medio muerto Ahí, que <risa> lo uso solamente para chupar a otra gente Como una ventanita Sí Sí, sí, sí, aparece ahí, a ver qué onda la gente Bueno, y abro Y esta piba que iba a mi secundario había tuiteado hace un toque, bueno, la copel y acopelo copelo, diciendo que el feminismo debe incluir a las feminidades. Feminidades entre comillas, quiero que lo sepan. Y esta chica dice, o sea, pasamos de ser mujeres a ser feminidades. O sea, pasamos de luchar contra la feminidad por opresiva a exigirnos reivindicarla. Por otro lado, justamente también... Eh, la señorita Bimbo tuvo un encontronazo Por Instagram Porque ahora es Twitter, Instagram Y se cierra la vida eh, Adiós Facebook Bueno, no, Facebook ya está es <risa> viejo vintage eh, Bueno, la señorita Bimbo había subido una foto también de Lucía Convocando al paro Y había convocado a mujeres, lesbianas, travestis y trans eh, Y en uno de los comentarios Bueno, cientos y cientos de comentarios obvio eh, Y uno de los que salta así como más importante decía de Under Your Paradise, le ponía, las lesbianas somos mujeres. Y bueno, todo el debate político que se le dio uh -huh. hace años con el sujeto político lésbico, que está Under Your Paradise, no lo comparte evidentemente. Eh, lo, la señorita Bimbo le responde en Instagram, de este posteo te voy a borrar, ja, ja, ja, rajada acá, terf. <risa> Y bueno, después de esto, muchas personas empezaron a preguntar qué es TERF, por qué es la bardeada el, el ser TERF. Y yo creo que, como reivindicamos muchas otras veces, eh, las, las compañías travestis y trans se hablarán defender por su cuenta. No vengo a defenderlas por ellas, son bastantes como para alzar sus voz por ellas mismas. Eh, sin embargo, traerlo a colación porque me parece que es un tema que está en boca de todos y que está bueno... Saber por lo menos de qué se trata, ¿no? Eh, bueno, TERF. ¿Qué significa la sigla TERF? TERF es eh, Trans Exclusionary Radicalism Feminism. O oh, para quienes hablan español, Feminismo Radical Trans Excluyente. Que también se mezcla a veces con el surf, que es eh, Sex Worker eh, Exclu Exclusionary Radical Feminist. Eh, ...que en este caso vendría a, a quitarla del plano de discusión... ...a las compañeras eh, en situación de prostitución... ...o trabajadoras sexuales, depende de la línea política que pertenezcas... ...pero bueno, eh, el feminismo radical... ...intenta todo el tiempo, bueno, ser la pata... ...justamente, la pata radicalizada de la lucha feminista... Eh, que comienza en la segunda ola del feminismo alrededor de los 60 y que, eh, bueno, ellas sostienen que las bases de la opresión patriarcal son las relaciones de género y no tienen en cuenta otros parámetros como son los conflictos sociales, culturales, de clase etc. Uh -huh. eh, para explicarlo más en, en letras de, de una de sus teóricas, que es eh, Andrea Franulik, ellas hablan de la misoginia como algo que atraviesa lo íntimo, lo público y lo privado eh, y que las desigualdades por raza o por clase no cuentan con una operación secundaria de este tipo o sea, no entran dentro del mismo plano de discusión o no son el mismo tipo de opresión y bueno, acá no voy a empezar a explayarme muchísimo en feminismo radical porque también es medio simplista hacer una lectura de 15 minutos sobre una línea de feminismo pero eh, bueno También, inevitablemente, voy a caer en un análisis subjetivo porque muy orgullosamente eh, me considero transfeminista, abolicionista, eh, de izquierda, antiperialista, antifascista, como yo tengo mi línea propia y voy a hablar desde mi postura. Eh, pero nada, quienes están eh, interesados, interesadas, se pueden buscar lecturas en internet, en, en las librerías y seguir profundizando sobre este temas Yo, bueno, lamentablemente voy a hablar desde la voz de topa. Eh, nada, eh, para explicar un poco, como asumir posturas también radicales dentro del feminismo, explotar una llanta, compañera, no es ser feminista radical, para hacer el, el quiz de sos una feminista radical, sos una TERF. Si tiraste una piedra o quemaste una llanta, no significa que seas... Una feminista oh. radical... No, lamentablemente. Oh. No va a suceder... Pero más difícil. <risa> muy difícil, muy difícil. Sí, no es el momento. Eh, pero bueno, también medio que casi todo lo contrario. O sea, un movimiento que se promulga o que se ejercita, ¿viste? Gastar energía, mm. tiempo y trabajo en, exclu en excluir al sujeto travesti trans de la lucha feminista, me parece un montón de esfuerzo, ¿no? como, bueno, todos los días te levantas y... ¿Qué vas a hacer? ¡Escruir a la travesti de la lucha feminista! Me parece hasta ridículo. A, a mí me genera una incomprensión, ¿entendés? Como que no, no, no logro comprender el, el motivo, no lo no entiendo. Sí, para mí el, el motivo es bastante extraño y también... Esto de acostarse sobre el biologicismo y la genitalidad para medir con tu feministómetro eh, quién entra o no a la marcha, quién e puede encabezar o no tu, tu actividad, eh, claro. de acuerdo a lo que está bajo tus pantalones, claro, básicamente. Como que si la vagina te determinara, como si ser mujer no sería tampoco una construcción. Claro, porque también ser mujer es una construcción como son una construcción los demás géneros. Bueno, uno de los argumentos que vi que estaban circulando de feministas radicales era que, bueno, que no, form no podían formar parte las personas trans porque nacieron en una situación de dominantes y decidieron eh, pasarse de bando, digamos, como eh, súper simplista, como en entendiendo como que solamente... Como que, que si alguien decide sí, ser oprimido. Pero no, no solo como eso, como dejando de lado que, que muchas personas que son trans primero son... Eh, Son, eh, tienen una feminidad muy, en, en términos como, digamos, de lo que socialmente se entiende como femenino, muy, muy marcada y como que sufren mucho acoso por la forma en la que expresan su sexualidad. O... Hablemos de que no tienen eh, una expectativa de vida mayor a los 40 años. O sea, la opresión es tan clara y tan burda que. ¿Qué estás negando, compañera? Digamos. Eh, No hay nada de qué hablar cuando, cuando hablamos de, de violencia contra un colectivo eh, Si no vemos sí. todo lo que sufren las compañías, las compañías todos los días, digamos eh, Y más relacionado, perdón, eh, a lo que toqué en un segundito Que es eh, también el trabajo sexual o la situación de prostitución y trata Que ahí es donde claramente todos sus derechos se ven vulnerados sí. Si negas eso, me parece que no estás viendo absolutamente nada Sí. No, bueno, por eso te preguntaba también al principio, porque eh, si sí, era un movimiento que estaba como más eh, expandido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos como que suelen haber esa, esa, esa forma de interpretación de los movimientos que es medio rara, como de bueno, pero las feministas no defienden a los hombres que los violan en la, en, en la, en la cárcel, es como sí, sí, ¿no? sí pensamos también en eso, o sea, como es una cuestión como que malas interpretaciones de, no sé, de los movimientos. Y también igual me acordé que eh, había visto una serie, que creo que es Sense8, que uno de los primeros capítulos una chica eh, que se, se auto percibe como mujer lesbiana, uh -huh. sale con una eh, lesbiana trans, Y en un momento, una de sus amigas que se perciben como mujeres lesbianas le dicen: No, bueno, pero vos no formás parte de este feminismo, no sé qué, andate acá porque vos. Ah, sí, claro. eh, Entonces, como que me dio la impresión de que ya estaba ahí bastante. Porque ni lo explicaron, viste, como no hubo como un bueno, ¿no? Pero estas son tal cosas que suele haber como que estaba un poco más claro. internalizado en el, en el lenguaje de esa serie: que existían feministas que no incluían a, a trans. Ahí va. Eh, sí, es una discusión que va para el largo y parejo. Está bueno que se incluyan esos temas en, en las novelas o en los medios de comunicación en general eh, para dar el debate obvio. Eh, pero me parece que, que dentro de, de la lucha que vivimos todos los días, como lo que decía hace un ratito, es gastar demasiada energía en... Nada, tenemos muchísimo para que hay luchar, muchísimo para que... Eh, seguir construyendo, no perdamos el tiempo en esto, compañeras como avancemos. Sí, además, como una incomprensión total de. de. de. de, qué, de contra qué estamos <ríe> luchando, digamos. Sí. ¿Quién es el enemigo? El patriarcado. Bueno, el patriarcado prime a estas personas, a este sujetos, a estos, a estos. Eh, sí. Me parece que viene desde de, el desconocimiento o la incomprensión de, de, de lo que estamos hablando. ¿eh? Sí, tal cual, como el sistema de dominación contra el que luchamos no es ahistórico ni binario ni, ni equivoco ni estático, ni en pedo eh, como es un entramado de, de opresiones y me parece que tenés que entenderlas todas eh, en el mismo plano y no solamente eh, la opresión así como sacada de, de un tapercito por ser mujer eh, y que nada, que condiciona nuestras subjetividades y, y todas las posibilidades que contamos en las que podemos acceder eh, y que tenemos que luchar en conjunto contra todas esas opresiones Transformemos el sistema, muchachas el, el 4 de marzo creo, en el marco de un taller que hicimos acá en la Caterva Una de las entrevistas que hicimos fue a Alma Fernández Que es una de las referentes del Mocha Celis, Y nos contaba que le fue como muy compleja la, la inserción Cuando se armó todo el tema del movimiento de, una menos, de Ni Una Menos Pero ella decía que fue increíble el tiempo que le tomó, porque fue muy poco en relación a otras integraciones que, que se tienen que hacer, digamos. Y ella decía, por ejemplo, que le parecía muy grosso el hecho de que este 8 de marzo se haya establecido el paro de mujeres lesbianas, gays, tra gay, travestis y trans. Justo Me acordé de eso mientras ibas contando esto, que ella contaba así como lo que fue la integración, lo que fue ir a las asambleas, dar esas luchas del sector de, de travestis y decir es distinto a ser trans, Es otra cosa. E innegable su lucha. Por siempre vamos a recordar a las compañeras, lo van a ver que hicieron si a eh, pioneras en, en esta batalla y, y nada, seguir recordándolas, rememorándolas y, y continuar su lucha y dar la discusión con quien tenga que darla. Bueno, ya estamos cercanas al final y... Y bueno, no sé, te queremos agradecer por haber venido y por haber traído esta columna eh, de tanta, tanto conocimiento oh, de la causa. De te agradecemos por estudiar el tema. Sí, sí estoy sí, estudiando sí. hoy un montón, así que cualquier cosa me pega un llamadito, me preguntan <risa> sobre las TERF y les doy un curso. Buenísimo. Bueno, y esperamos que los oyentes también la hayan pasado bien. Y nos vemos la semana que viene Nos escuchamos Con nuestro programa de cierre, ¿no? Sí, programa de cierre del año Uf, Ya llega el cierre del año tremendo Hasta luego amigos. Nos vamos escuchando el de la Shakira Con Ciegas, Tordomuda habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana, unos países tienen manos, otros no, unos tienen recursos energéticos, otros no, unos poseen tierras abundantes para producir alimentos, otros no, unos tan saturados de máquinas y fábricas están, que ni respirar se puede, el aire de sus atmósferas envenenadas. Otros no poseen más que sus escuálidos frasos para ganarse el pan. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas. Para que contribuyan, me dirijo a los países pobres, para que distribuyan. Basta ya de palabras, hacen falta hechos.